Creo que jugamos bastante bien en, en unos cuantos momentos. China jugó re bien, la verdad, hoy, tirando de todo lado. Um, pero tenemos que mejorar en muchas áreas. Y de, la defensa siempre es algo que nosotros jugamos muy bien. Y en los últimos dos partidos, un poco muy flojos, entonces se tiene que mejorar. Todo el mundo va muy motivado, ¿no? Contra Estados Unidos. Y, y siempre, pero estamos acostumbrados a eso. Uh, yo creo que tenemos que tener un poco más de, de fuerza cuando jugamos. Pero de a poquito se va, se va a hacer. Llevas muchos campeonatos eh, a tus espaldas. Eh, ¿Cómo estás viendo esto? Estamos empezando. ¿Cómo estás viendo esto? Es el mundial siempre es difícil. Siempre, cada partido un, uh, tiene sus diferentes puntos de, de, de ganar. Como contra China, Senegal, después ahora contra Latvia. Algo siempre es diferente y, y se tiene que aprender de partido a, a partido. En base tanto allá con Senegal como con China, al principio fue punto a punto sí. y después pudieron sacar la diferencia. ¿Cuál fue la clave? Sí, del... y tenemos que empezar los partidos un poco mejor, uh, pero son de 40 minutos, ¿no? Se tiene que jugar a los 4 cuartos y yo creo que al finalmente con, jugando 12 se cansaron un poco la, las de China y, y eso lo ayudó un poco. Este partido se te ha visto a veces un poco desesperado con los árbitros, ¿no? No sé si ha habido cierta tensión ahí por algún tipo de falta no pitada o, o algo. No sé qué tanto quería hablar el chico, yo no le quería hablar, me, no sé, me quería dar una tarjeta amarilla, no sé. <risa> yo me quería ir. ¿Cuánto le queda a Tablas así con Estados Unidos? y Yo estoy mes por mes. Yo estoy viviendo mes por chavo, mes. mes. Con el baloncesto, mes por mes. Uh, después de este torneo, unos cuantos meses de vacaciones, me voy a la Argentina, a Australia y... Y de ahí me veo, creo que una temporada más de la WBA y después se, se verá. ¿No tienes pensado jugar a la Euroliga este año? ¿La qué? ¿La Euroliga este año? No, no, no, ya, ya de Euroliga, ya me retiré, ya esos ya años están atrás, quiero estar en la casa con mi familia. ¿La temporada de mamá te tiene como Sí, sí, es, es mucho tiempo, la verdad. ¿Ve a España en la final? ¿Eh? ¿Ve a España en la final? Oh, yeah, España tiene un equipazo, siempre tiene uh, un equipo de, de mucha calidad, ya se... Olimpiada y mundial que jugamos contra las finales, y como jugaron anoche, juegan con una energía, una pasión, hace mucho que están juntas, uh, si no llegan a la final va a ser una sorpresa. Pero, con permiso de Estados Unidos, porque puede haber un cruce en semifinal. Y se, el que se juega, se juega, ¿no? Si empezás a hacer la matemática, cualquier cosa puede pasar.